en buenosaires.gov.ar barra unidades febriles Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Vivian El M Andando por ahí en Desde el Barrio Miércoles, miércoles de andando por ahí con Vivian el Vivian, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo está esa conectividad? Eh, eh, y este, así como un poco irregular pero ya está todo bajo todo bajo control bien y hay problemas me parece con la conectividad ayer colapsó también uh -huh. eh, conozco bueno a, a mucha gente que se quedó en la tarde sin internet de repente wifi no había me parece que hay algún tipo de problema hay que resolver viste que mucho aumento de tarifas pero servicio y poca complicado. inversión sí bueno uh -huh. Sí, hay que Mientras no se nos corte Vivi eh, durante la, la charla, todo bien No, por favor sí. eh, no, no, no, llegó todo bien, viste, pero si no es la luz, es este internet eh, Nada, y en realidad estaba todo bien porque digo, bueno, listo, este prendo, eh, tengo lo que tengo en la máquina Pero bueno, quería sacar unas cosas de internet y no podía este pero todo bien. Bien, bueno, ya estamos en condiciones entonces. Eh, tenemos estamos un, no, no sé si decir ya, tenemos un problema de seguridad en puerta porque el problema de seguridad viene de hace años, décadas, y hubo en, en la provincia de Buenos Aires muchos intentos eh, relativ, muy relativamente exitosos este de, de transformar, de meterse de lleno con con la policía bonaerense y con la seguridad provincial? ¿Qué tenemos hoy? Sí, eh, no sabés que creo que... Yo quería recordar, porque cuando uno... Este, el tema de la bonaerense ya es tan eh, histórico, no en aquel momento, en los años después, post-dictadura, saliendo ahí nomás de la dictadura, era la maldita bonaerense o la maldita policía, Este, pero también quería recordar un poquito para atrás, como para mencionar lo que fue de estos intentos de la policía de poner un civil al frente de la policía, ¿no? Siempre con una mirada o con una intención de una reforma, ¿no? Eh, porque la reforma de la policía eh tuvimos si es una decisión netamente política. Digo, acá no hay tecnología, acá no podemos ponerle otro aditamento que sea una una decisión política y que es un proceso progresivo. En aquel momento, en Julio Trossler, que fue el subjefe de la policía durante el gobierno de de Videgay en la provincia de Buenos Aires en los años 73, 74 duró 85 días digo, cada uno que quiere meterle mano a la policía este dura bastante poco tiempo bueno, a Trollner recordemos de, eh, 85 días y además después fue asesinado eh, y después Pasada la dictadura, eh, digamos ya en el año 87, con gobernador era Antonio Cafiero en ese momento, eh, lo nombra como ministro de gobierno, en ese momento no existía el Ministerio de Seguridad, como ministro de gobierno a Luis Brunati. Luis Brunati venía de ser un diputado que fue del grupo de los ocho y además del peronismo del lado del peronismo revolucionario, uh -huh. de izquierda, como se uh -huh. llamara en ese momento. Este, y lo nombran, eh, este, está acompañado además con el flaco Kunkel, este, eh, era parte de, de su equipo, pero sufre, va con todas las intenciones de hacer una transformación profunda, o empezar a hacer una transformación profunda, eh, recuerden que la policía de Provincia de Buenos Aires, en ese momento la que se heredaba, eh, era, estaba referenciada eh, nada más y nada menos que en Echecolás y en Cams, en Ramón Cams, es decir, era una policía al igual que otras policías post dictadura o que se habían Este, formado fuertemente en la dictadura, como, no sé, recordemos la de Mendoza, la de Córdoba, digo, hay este ejemplos varios, pero por el volumen, la cantidad de, de efectivos que tenía, la policía bonaerense siempre se ha destacado, ¿no? Ahora claro. tiene 90.000 efectivos, ¿no? Sí, y eh, va a llegar a 100.000. Claro, es cuantiosa. Uh -huh. bueno, pero en aquel momento eh, Brunatti se propone hacer una reforma, empezar a hacer una reforma en la policía y eh, sufre a, a autoacuartelamientos, en eh, un eh, montón de autoacartelamientos este, porque no existían las movilizaciones eh, además tuvo interpelaciones y también algunos atentados digamos ¿no? de, de, de Luis Brunati, es cineasta eh, documentalista mejor dicho y, y filmando una de, de en este momento uno de sus documentales, Este, se desplomó de una grúa a unos cuantos metros de altura que nunca este, se había aflojado en una tuerca o algo por el estilo y estuvo unos cuantos meses o un largo tiempo en, en silla de rueda y todo lo demás para recuperarse es decir que no le fue no le fue gratis lo cierto es que bru duró un año pero lo primero que hizo brunati fue eh, desde esa propuesta de cambios profundos, eh, hacer una mirada, empezar a investigar, eh, con inclusive los jueces que actuaban en ese momento, eh, y los currículum o los prontuarios de los jefes de policía, porque también tenía que empezar a nombrar, y empezó a investigar y re, obviamente este comprobaba que había muchos hechos delictivos dentro de la policía, uh -huh. eh, en ese momento fue un caso muy sonado la comisaría primera de la Nuz, este porque había ahí como un, un problema de corrupción bastante grande. Lo cierto es que eh, además, bueno, de los gatillofa, fácil, el juego, prostitución, etcétera, la droga en ese momento no no había un desarrollo, digamos, no, no era una no estaba expandido, digamos, o sea, que no era no era un problema. Este, el, el, lo, lo cierto es que da de baja a algo así como 48 49 49 jefes de la policía y obviamente empiezan los problemas. Eh, pero hay un anécdotas que él cuenta y que en ese momento fueron muy, muy de resonancia que es como lo reciben a, a Brunatti los jefes de la policía este, lo reciben en una cena como se acostumbra este y le dicen que tienen le van a regalar arma una itaca uh -huh. este un perro y un este un sobre uh -huh. no un sobre para hacer política que es un sobre con dinero entonces este él le dice que los obsequios este que él no acepta porque perro ya tiene y uh -huh yaca eh, no, no no sabe tirar <risa> y que el, el dinero tampoco este, lo, lo va a aceptar porque no cree que es conveniente bueno digo que para romper el fuego ahí empezaron todo todos los problemas eh, y cuando él va a, a a un encuentro que se hace con, con la policía para empezar a ver al, algunos cambios de gestión, este, cuál era para charlar, además, si ellos tenían alguna propuesta, digo con buenas intenciones, eh, como para atender puentes de diálogo. Va acompañado en ese momento con Mario Cafiero, que lo acompaña y que Brunati dice, la verdad que Mario Cafiero en ese momento se juega, porque... Eh, iban a la central de, de policía uh -huh. a, a charlar, no, no a las oficinas de la sede del gobierno, de la gobernación. Uh -huh. Entonces eh, llegan, cuando entra en el auto, una, un camión de estos camiones, camioncitos este, de la policía eh, cerrados, eh, se atraviesa, como o sea que ya no tenía posibilidad el auto de cerrar, y afuera había una movilización una de policías que este, cantaban la consigna de la Policía Unida jamás será vencida, digamos, como una, un recibimiento marcando la cancha, ¿no? Eh, y Brunatti cuenta en ese momento que una persona, otro de los policías, saca un arma le apunta a otro policía en la cabeza, le dice, la movilización se termina ahora. Digamos, era una demostración de, te queda claro dónde estás. En ese marco, eh, Brunatti comienza a este, transitar todo la, la, la, el funcionamiento y tratar de alejar este las malas costumbres o este todo aquello que no era legal para la policía cosa que este, le fue prácticamente imposible más allá de que logró este momentáneamente algunas algunos de sus objetivos, eh, no logró la transformación de la policía. En las evaluaciones posteriores que él hace, eh, eh, señala esto, ¿no? Que, que el, el tema de la... no se puede hacer una transformación sin la voluntad política eh, y sin tiempo determinado para hacerlo. Y también... Creo, no sé, en ese momento él tenía, eh, entre las transformaciones estaba planteado, eh, obviamente creo que no llegó en, en eso ni siquiera a acercarse un poco, pero que era la formación de la policía, que si después lo vemos en el tiempo, digamos, porque por ahí se tiende mucho a ideologizarse el tema de la, de la policía y creo que es lo mismo... Eh, obviamente que la dictadura después el antimilitarismo la anti obviamente que no no ha sido no, no ha sido fácil pero actualmente si te pones a ver tanto en el ejército como la policía eh, las generaciones ya Hay generaciones a las que no les podés preguntar a estas generaciones eh, por CAMS y el porque están muy lejos. Uh -huh. Creo que ni siquiera, no sé si sabrán, pero sí el tema de eh, la formación, porque sabemos, no solo en la bonaerense, sino en las provinciales también, con todas las características que tiene la, la provincia de Buenos Aires, porque no es la misma policía nacional, en, en una localidad del interior de la provincia que es la del, la del conurbano, claro. ¿no? Sí. Este, bueno, con las provinciales pasa lo mismo, siempre la policía, la formación de la policía tiene esta cuestión que es una salida rápida laboral, ¿no? Uh -huh, Entonces claro. ahí la, la instrucción es muy rápida, en muy pocos meses y